Buenos días a toda la audiencia de Farco. Desde la FM Pocahullo estamos felices de anunciarles que el próximo 2 de enero nuestra radio cumple 30 años de historia. Siendo una de las radios fundadoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la red norpatagónica de radios populares, la FM Pocahullo es la construcción de un sueño colectivo que nace a través de la necesidad y la visión de ser un medio alternativo y alternativo y así fuimos caminando, siendo parte de construir organización junto a los más humildes. Ok. Conocí a Pocabullo como en el 2003 Mi acercamiento hacia la FM Pocabullo fue gracias a mi familia Que fueron socios fundadores de, de la radio Pocabullo A ver si me acuerdo, yo arranqué más o menos, tendría 21 años, 20, 21 años eh, Cuando empecé a formar parte de la Pocabullo A los 17, que éramos parte del centro de estudiante de la facultad y Decidimos hacer un programa de radio y tenía que ser en la Pocahuyo, no había otra. Conocí Radio Pocahuyo cuando salió Radio po Yo empecé a participar en la radio a los 34 años. Estaba entrando a la adolescencia, 13, 14 años. Ahí conocí la Pocahuyo. 14 años, porque la escuchábamos y porque queríamos ser parte de las cosas que se decían y que aparecían en la radio. El Consejo Deliberante nos declaró... ...de interés municipal, si mal no recuerdo, un 3 de marzo del año 94. Y nosotros como que nacemos eh, desde los sectores populares... Eh, ...pasando pachanga, la música le gustaba a los vecinos, la cumbia... ...y bueno, se convierte en un fenómeno. La radio para mí es como un lugar en donde podemos hablar... ...apropiado para todo el pueblo. Yo conocí la radio hace 22 años... Cuando nací, soy la hija de Roberto Arias y básicamente como familia nos hemos criado en el contexto de la radio Pocahullo. ¿Qué es Pocahullo para mí? Es lo permanente. Mm, raíces. La FM Pocahullo es lo, los sueños humanos y los intentos de todos los días, del lado de los más pobres, todo el tiempo. Y, y vemos como... Tiene continuidad, ¿no? que es lo, lo más importante, eh, lo que nos mueve ¿no? como grupo colectivo humano. El amor por el otro, el, el estar a disposición, el, nuestro granito de arena ponerlo acá. Muy convencidos de eso. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.